Hola amigos, bienvenidos al show. Saluda los aliados de la noche. Y hoy el comienzo con un conocido cantante, compositor, bailarina, tor puertorriqueño. Ha vendido más de 50 millones de álbumes en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los artistas latinos con mayores ventas. En 1978, después de ganar una audición para ser integrante de un grupo juvenil, comienza su carrera justamente en ese grupo. Estaba integrado por 4 eh, cantantes. En el 83 se separa del grupo y comienza su carrera solista. El comienzo hoy de este bienvenido al show entonces con Cheyen y su Madre Tierra. Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir, recuerda que te perdido y no sepas donde vas recuerda de donde vienes y que viento sentirás siempre que llueva escampa son consejos de mamá y con la bendición de tus ancestros llegarás Stop You're it Yeah right? La la la Continuamos con Chic, grupo musical estadounidense formado en 1976 por el guitarrista Nail Rodgers, el baterista Tony Thompson y el bajista Bernard Edwards, consideradas por la crítica internacional la banda más representativa de la historia de la música disco. El grupo ha sido nominado en 11 años en la historia de la música diferentes y sin conseguirlo para su inclusión en el Salón de la Fama del Rock and Roll. En el 2005 sí fueron incluidos en el Salón de la Fama de la música dance. En los 80 en la decadencia de la música disco la banda se se separó definitivamente, pero a principios de los 90 Roger y Edwards se reunieron para trabajar en un nuevo material y revitalizar el grupo. En el 96 Edward fue hallado muerto víctima de una afección pulmonar un día después de haber ofrecido un concierto con el grupo en Japón y el baterista Tony Thompson falleció, perdón, en el año 2003. Esto ha impedido que Chic volviera nuevamente a juntarse. Aquí en Bienvenidos al Show, Chic y este Le Freak. Chica Hora de Los Lobos, banda de rock chileno integrada íntegramente por hermanos. La banda surge en los años 60. Su trabajo se centra en aquella época en interpretar éxitos de aquel momento. Es a partir de los años 70 cuando comienzan a fusionar Y a música tradicional mexicana con los nuevos ritmos y sonidos rockeros. La consagración definitiva de este grupo llega en 1983 con el disco Anselma, disco con el que conseguirían el Grammy al año siguiente. Fue determinante en su carrera la inclusión de la canción La Bamba, canción que se creó en el año 1683 eh y que interpretaron la película del mismo título que narra la historia de Richie Balens, quien bueno, la convirtió al ritmo rock y la grabó en el año 58 convirtiéndola en un total éxito. Los Lobos alcanzaron el primer eh lugar de la lista Billboard en el año 87 desde la con esta canción, ¿no? con eh la Bamba Desde la colaboración musical en la película La Bamba, la trayectoria artística de Los Lobos corrió paralela al mundo del cine participando con su música en sinnúmero de films, series de TV e incluso hasta en videojuegos. Aquí Los Lobos junto a Antonio Banderas y justamente la canción de la película El Mariachi, Morena de mi corazón. lo mejor a mujeres no me falta ni el dinero ni el amor yine te ando en mi caballo por la sierra yo me voy las estrellas y la luna ya me dicen donde voy ay ay ay ay ay ay mi amor ay mi morena de mi corazón me gusta tocar guitarra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 Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, hago ardientes lo mejor También el tequila blanco con su sal de la sabor Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Compartíamos la música de Pagos del Sur. La banda surge tras años de amistad entre sus componentes y un fuerte y constante trabajo, siempre con buen rock como bandera, fortaleciendo un espacio en el que se mezclan distintas formas de comprender el mundo, pero que arrojan como resultado un consenso de sonidos y una producción y una performance casi perfecta. Una propuesta musical que funciona un potente una potente base propia del rock and roll combinada con el sonido característico de las guitarras eléctricas, vientos y percusión que producen una mezcla única y colorida. Vamos del Sur, desde su disco Toda la vida rock and roll editado en el año 2015 con este tema El espiral. Nos vamos a la Fania All Star, agrupación de salsa y música latina que a lo largo de su historia ha experimentado diversos géneros musicales como el rock, el jazz, el mambo o el soul. Conjunto Fania de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, se creó en 1968 y está integrada por los artistas más conocidos del sello Fania Records, a menudo reforzados por estrellas invitadas. La historia de este grupo musical representa el ascenso y difusión de la salsa como etiqueta comercial para la música latina. Por ello, son considerados referentes históricos de la música latina, en particular de la salsa fueron la primera agrupación latino tropical en pisar suelo africano participando en el en el festival de música del recordado evento de box en Zaire del año 1974 realizado por Don King. En la fila de la faña de estar estuvieron cantantes como Celia Cruz, Héctor Lavoe, Willie Colón, Rubén Blades, Cheo Feliciano, Ismael Miranda y no sé, infinidad de músicos y cantantes de salsa latina. Desde su creación, la Fania ha trascendido las barreras del idioma y de la cultura en todo el mundo. Con el pasar del tiempo, su música se sigue oyendo aún en las calles de Nueva York, de los barrios de Nueva York, en el Caribe, en América Latina, en Europa, en África. Cuentan con más de 50 trabajos discográficos y un montón de películas y documentales. Actualmente, las Leyendas Vivas de La Poenia All Star siguen brindando presentaciones siempre recordando la historia y el legado de los artistas que la integran actualmente y de los que la han integrado anteriormente. Faña All Star, la voz de Celia Cruz y este bamboleo. I said that ain't going Y el final hoy de este bienvenidos al show con uno de los grandes de la música a nivel mundial, el señor Bob Dylan. Es músico, compositor, cantante, poeta ampliamente considerado como una de las figuras más prolíficas e influyentes en la música popular del siglo 20 y también del comienzo del siglo 21, por supuesto. En el 2016 recibió el Premio Nobel de Literatura, gran parte de su taba, trabajo más célebre data de la década del 60, en la que se dio a conocer como cantautor de folk. Tras dejar la música folk, Dylan modificó la música popular en el álbum Highway 61 (1961), revestido de uno de los trabajos musicales más influyentes del siglo XX, en el que combinó la música rock con composiciones complejas y literarias influida por imaginerías surrealistas. Su primer sencillo, Like a Rolling Stone, fue elegido como la mejor canción de todos los tiempos por la revista Rolling Stone. La letra de Dylan incorpora una variedad de temas sociales, políticos, filosóficos y literarios que desafiaron la música pop convencional existente en aquellos años y apelaron generalmente a la contracultura emergente en la época. Sus discos le han valido varios grammys, globo de oro, premios de la academia. En enero de 1990 fue investido caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura de Francia. En el 99 fue incluido en la lista de 100 personas más influyentes del siglo 20 por la eh, revista Time y en el 2000 ganó el premio de música polar de la Real Academia Sueca de la Música. En el 2004 alcanzó el segundo puesto en la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos elaborada por la Rolling Stone. En el 2007 fue premiado por con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y un año después recibió un reconocimiento honorario del Premio Pulitzer por su profundo impacto en la música popular y en la cultura norteamericana. Elmajo en 2012 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad por parte del presidente Barack Obama. En el 2016 la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción estado urdiense. El final hoy entonces este este bienvenidos al show con Bob Dylan y este Javed Dor Don't take this badge off of me I can't use it anymore It's getting dark, too dark to see I feel I'm now in heaven's tomb Na na na no heaven's door Na na na no heaven's door Na na na no heaven's door I'll put my guns in the ground I can't shoot them anymore The long black cloud is coming down A feeling I don't have given stole